los en miles por las slides, stockarts por todas las partes, de, de hacernoslo todo. Vamos a las ideas para volver y solos. Pues, Posiblemente tampoco un poco trabajarlo, ¿no? Días de radio, protagonistas. Ricky Medlock, Ladies and Skinny, bienvenidos. ¿Os gusta el cartel? Sí, encantado de estar aquí. Con The Darkness, por ejemplo, ya hemos estado con anterioridad. Estuvimos en Europa hace bastante tiempo. Ellos son son muy buenos. Sobre otro par de cosas, sobre el resto de bandas, los North Mississippi Allstars son tipos del norte. Conozco a Luther y a Cody y a toda la gente de antes. ah because my my wife and my wife is from Memphis so we've had contact con ellos nos gustaría verlos y decirles hola pero no sé si va a ser posible ya veremos supongo que estaréis más que acostumbrados a ver vuestro nombre el de Linder de Skynyr como el más importante de los festivales Pues a ver, creo que el nombre de la banda es más grande que cualquiera de los que estamos en ella. Y esta vez en Europa además está siendo increíble. Con audiencias fenomenales y más conciertos que nunca. Uh they've been phenomenal and more so than ever. Uh We played Hellfest yesterday in France in the Hellfest and it was incredible. También estuvimos hace 3 o 4 días en el Sweden Rock Festival sueco y igualmente increíble. 13 conciertos en 18 días. Muy intensos, pero parece como si todo el mundo quisiera vernos en estos festivales. to it அமெரிக்க Ah, the British rock and cuando todo aquello de la British Invasion, los grupos sureños nos sentimos cercanos a eso. La razón es que la base de todo era era el blues. The blues were very strong and the blues juega una parte muy importante en el rock sureño anyway. And um I I know for myself Ah, being in The idea por mi parte en primera persona que con mi antiguo grupo Blackfoot tocamos un montón a finales de los 70, a principios de los 80 por Europa y siempre con gran éxito. Creo que entendíamos a los europeos que ellos nos entendían a nosotros y que la conexión era el blues rock. Así lo siento aún a día de hoy. Hablemos del presente. ¿Tocaréis hoy nuevos temas en la escena Rock Festival? Sí, bueno, vamos a tocar alguno nuevo ya que tenemos un disco a punto de publicarse, que saldrá el 21 de agosto, llamado of The Stuff of Dying Bridge, así que hemos pensado en tocar una de las canciones aunque dejar el resto para cuando volvamos. Ya con el disco publicado, tocaremos hasta eh, God and Guns, con momentos de toda la discografía. Hemos reformado la banda de nuevo recientemente y dado que volveremos dentro de poco, pues ya tocaremos entonces los temas nuevos. Tenéis una carrera muy larga y muy importante. ¿Qué necesidad tenéis de grabar nuevos trabajos? Mira, una banda como Lynyrd Skynyrd, seas The Rolling Stones o AC/DC o cualquier otra, No puede estancarse, no puede quedarse en lo que hizo en el pasado. Tiene que hacer nueva música. Si no, además es que los fans se aburrirían. I think they will get to Creo que llegarían a un punto en el que dirían estos tíos no hacen nada nuevo y se mosquearían. Así que para un grupo como Liner de Skinner es muy importante hacer nueva música. Personalmente además me gusta hacer material nuevo, estar en el estudio, grabar and being in the studio and you know recording new records i think it's it's important for es importante para nosotros y nuestros seguidores lo quieren así que como tenemos tres generaciones de fans que van de los 15 a los 65 años mientras ellos lo quieran seguiremos haciéndolo no os importa vender menos discos a día de hoy si a cambio se venden más sintonías para teléfonos móviles Pues Sweet Home Alabama ha superado los 2 millones de descargas Lo cual es todo un logro Nosotros hacemos música Y si alguien quiere bajársela para el móvil Pues nos parece bien No sabes la de veces que he estado en un aeropuerto En una tienda o en un mercado Y a alguien le ha sonado el Sweet Home Alabama Pienso que es algo complementario Y una cosa halagüeña uh veras you know it's a it's very flattering you know that somebody thinks that much of a a song you know es una gran canción de eso no no cabe duda well it's interesting you know con todo desde 1977 que vuestro disco no entraba tan fuerte en la lista de ventas como con el último ¿no? sí eso ha pasado es interesante cuando quedamos con Bob Marlet el productor dijo que quería crear una cosa novedosa para nosotros quería devolvernos lo que éramos antes Se traelo hasta hasta ahora. Ha e hecho un gran trabajo con nosotros. Con el disco nuevo, que quisimos volver a los viejos tiempos, todos en el estudio, grabando juntos y la cosa funcionó. Um and it worked. Like we we were all in there. Grabamos y tocamos lo que lo que quisimos y fue genial. And I think you'll hear it. It's a pretty That's un gran disco de heavy rock and roll de heavy rock and blues. Está muy bien. ¿Cuáles son vuestros planes cercanos? Pues nos vamos a Atenas, que es el último concierto por aquí, después volvemos a casa, descansaremos y el 5 de julio volveremos a la carretera en Estados Unidos. And um we'll be out the rest of the year. Volveremos a Europa en noviembre para los premios Classic Rock Music Awards. Y estaremos de vuelta con el disco uh, no, no. nuevo. Esperemos we'll yeah. de nuevo entonces. Sí. And, and this is BFM. BFMradio.com. Sigan nuestra web todas las noticias de la jornada y los sorteos, conciertos, entrevistas y novedades de la semana. BFMradio.com.